Cuéntanos un poco cómo ha gesto el partido Bien, hombre, hombre hemos, hemos entrado muy bien al partido Y hemos tenido, yo creo que Un dominio, si no a lo mejor territorial si, si del partido Si del control del juego me refiero Y, y llegamos con peligro eh, Hemos tenido suerte con el primer gol Una buena arrancada Y un buen pase de, del Chacón al Pol Y luego yo creo que más para lo mejor al descanso, pero tras el descanso no hemos vuelto a entrar bien y con el segundo gol ya hemos visto un poco, hemos jugado ya un poco más con los espacios y viniendonos un poco más atrás el equipo ha muy bien. Un partido, eso es que jugando con el marcador a favor, lo no hace más fácil, no todo, todo sabe todo bien, y ha sido un partido muy completo, ¿no? El día de hoy. Sí, hombre, debe hasta, debe hasta el 1-0 yo que ha sido un partido muy competido, pero gol ritmo y, y se ha metido de lleno a buscarlo y, y la verdad, lo cierto es que hoy bueno, pues, hemos tenido muchísimas pasiones como para, para ganar el partido. ¿no? Importante, ¿no? También dos partidos seguidos con la puerta cero, lo que, lo que se buscaba, ¿no? Es lo más importante, es lo más importante. Eh, defensivamente estemos pues, con esa fortaleza y, y sobre todo sin dejar al contrario muchas opciones de gol. Hoy ha habido un que no es la gana de fuera pero sinceramente hoy estoy muy contento del trabajo defensivo del equipo También siete goles en dos partidos y por otro lado eh, hoy debutaba Sergio García en el equipo contanos cómo lo has visto Bien, bueno, un poco al final un poco cansado, normal, no tiene, no tiene mucho ritmo de partido bueno, ya se es un chico que es difícil de, de de driblar, es un chico que protege bien al central de estamos muy contento con su incorporación y sabemos que y no va a aportar tiene velocidad y tiene buen centro. Pues amigo, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias.